Non Berriosar Bienvenidos a, a este ese, magazine de actualidad de Berriosar Irriartea en el 100.8 de FFM o en eguskiplaza.net Para hoy tendremos un programa de lo más completo. Comenzaremos, como siempre, con nuestro boletín informativo en euskera, con nuestro berrión albisteak y posteriormente hablaremos con Nacho Machín de la sociedad Zulo Alay, que nos hablará de las citas que tendremos de cara al próximo fin de semana en esta sociedad. Después llegará el turno del boletín informativo en castellano El Berrión Noticias Y después llegará Jaime Iribarren Que nos contará lo que ha encontrado por internet Todas las curiosidades, los vídeos Y las cuestiones interesantes que va encontrando por la red Y para terminar con el programa de hoy Estrenaremos una nueva sección sobre remedios caseros Ya veremos qué consejos os damos a partir de ahora todos los miércoles Así que sin más dilación comenzamos ya con Kaisho Berriosar, el másín de actualidad de Berriosar y aquí en el 100.8 de FM o en Guskiplaza.net. Azaroak amalauditu gaurko honetan, aste azkena da, eta hau berrion albiste gia duzu, berriozari irretiaren albiste eman kizuna, gertuko albisteekin, gertuko aktualitatearekin hasiera emanen diogu, gaurko kontakizunari eta lenik eta behin nola ez, greba, aipatu beharra daukagu, greba eguna baita gaurkoan baita berriozarren ere, normaltasuna, nagusi izan da, grebaren lehen orduetan, alaxe adierazten dute, bai sindikatuek baitan afarroako gobernuaren iturriek eta sindikatu deitzaileen arabera jaraipena ia erabatekoa izan da bigarren sektorean industrian ahala landabenen Volkswagenen ekoizpen lantegia geldi arazi dutela nabarmendu du UugT sindikatuak gaueko seiningoizeko txandetan eta oro har grebaren jarraiipena ehuneko laurogeita hemezortzikoa izan dela esan du sindikatu honek berrio artitik urbilago Agustinoz industrialdean piketeak ibili dira eta foru zaingo aren presentzian nabaria izan da gaur, gau guztian zehar. Merkairuñan bestalde aktivitatea oso eskasa izaten ari dela nabarmendu dute sindikatuek eta oso mugimendu gutxi ikusen daitekela, bai produktu ekoizlehen aldetik, baita eta eroslehi dagokion ez ere. zerbitzuaren aldetik si, sindikatuek eta Nafarroako gobernuak itzartutako zerbitzu minimoak betetzen ari direla du ezekutiboak. Hau da lanegun arrun baten euneko berrogeia. Ala ere, kesiak eta protestak izan dira goizeko lehen orduan zerbitzuaren ehunda berro egin ordez ehuneko berrri hogeita egiten ari zirela salatu baitute zenbait sindikatuk Manif manifestazioei dagokionez goizeko hamaiketan mitina eta manifestazioa eginen dute CGSK solidari CNT horm atomika bira beste aldera Nafar libertarioak eta batzar libertarioa erakundeek eta herri ekimenak erriatsaleko zazpietan egginen du berea Iruineko Antoni Parktan abiatuta atzo cNntko kide den txema berrio izan genuen kaixo berrio zar magazinean, eta grebara joateko arrazoiak aipatu zizkigun las razones son acumulativas o sea si hace tres años hicimos una, una huelga general hoy tenemos esas razones mas las que más las que se sumaron a la de hace un año más las que se están sumando cada día mm. eh? entonces que las razones son muchísimas... Eh? Y, Efectivamente, yo insisto en que la huelga general no va a ser la solución, ¿eh? porque me parece que tenemos, que tenemos que enfrentarnos un poco a nuestras propias debilidades. Uh -huh. ¿eh? y, pero, decir, eh, a pesar de todo, me parece que es fundamental, es decir entre, frente a una convocatoria de huelga general está el decir sí o el decir no. El decir sí es un poco mostrar nuestra opinión en contra, mostrar nuestro malestar, uh -huh. mostrar nuestra disposición a hacer algo. ¿eh? El decir no... Es sumarse a esa minoría silenciosa eh, y pues eso, a eso que Rajoy decía de que agradezco a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no, pues eso, ¿no? Es decir, entonces yo creo que hay que aprovecharlo a, a tope, ¿eh? uh -huh. al máximo, ¿eh? para mostrar este, el rechazo a la situación actual. eta momentuz greba alde batera utziko dugu baditugulako beste kontu batzuk aipatzeko Alderdi populareko zinegotziaren hitzak gaitzestea proposatu du Bilduko udaltaldeak ikur frankistak goratzea salatuz Bilduk berriozarko udalean duen taldeak mozio bat aurkeztu zuen aurreko astelenean, lenean Jose Ruiz pp zinegotziak egindako adierazpen batzuk gaitzesteko helburuarekin Bilduren arabera Ruizek ikur frankistak goratu zituen azken osoko bilkuran. UPNek ek Nafarroako foru erregimenaren inguruan aurkeztutako mozio baten eztabaidaren baitan, gertatu zen e, hori, e, momentu horretan bota zituen alderdi popularreko ordezkariak adierazpen hoiek. Zehazki, bilduko zinegotziak gombidatu zituen ikurriña baztertzera eta Nafarroako bandera besarkatzera laureadarekin batera. Entzun dezagon? Jo sí, kezitzea una reflexión kando ha dicho el de Bil, eh, Raúl que el reino de Navarra algo algo propio de, de a ver, estamos hablando de Navarra, estamos hablando de Euskadi, explícame eso porque si eh, me estás me das basta entender que el pueblo igual entendió mal, que el, como que acá dice para Navarra de Euskadi. Entonces, eh, cómo me explicas eso si aunque eso va a Navarra de Euskadi, defiendes el reino de Navarra? ¿Qué pasa? ¿Que Euskadi pertenece a Navarra? ¿O Navarra pertenece a Euskadi? Porque si según tu planteamiento, yo pienso que es Euskadi quien pertenece a Navarra. En ese caso, yo pienso que repudiaréis la curriña y abrazaréis la bandera de Navarra, con su laureada también. Tira ba, hortxe genituen José Ruz Pepeko ordezkariaren, Pepeko zinegotziaren ba, itz polemiko egi ikusiko dugu zer gertatzen den urringo osoko bilkuretan. Eta beste kontuen artean, mendialdea ikastetxeko garriaio zerbitzua a, edo, zerbitzu horren aferaz itzainen dugu berriz ere, mendialdea guraso elkarteak elkarritaratzea deitu baitu biharko, ostegun honetarako. Eskola garriaio publikoaren aldeko milak asinaduraa Aldo ditu elkarte honek change.org erakundearen bitartez eta sinadura hoiek guztiak hezkuntza departamentuan aurkeztuko dituzte orain. Hitzordua hezkuntza departamentuaren aurrean izanen da ostegunean azaroak 15 goizeko bederatzi etan Eta udaletik datozkigun deialdi batzuk ere aipatuko dizkizuegu musika ikasteko bekak eskatzeko epea. Zabalik dan dagoeneko Berriozarko udalak aurrekontuko partida bat bideratu du. Berriozarko musika eskolan musika ikasketak egiten ari direnei badiru laguntzak emateko. Ikasturte honetan matrikulatutako pertsonek jaso alko dituzte dirulaguntza horiek onartutako arauetan jarritako baldintzak betetzen badituzte beti ere. Interesan dutenek eskabidea eta agiri guztiak berriozarko udaleko auzo bulegoan edo erregistro elektronikoaren bitartez aurkeztuko dituzte eta abenduaren arte zabalik dute epea. Badugu beste diru laguntza deialdi bat oraingoetan ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeari buruzkoa zabalik dago. izaten genuen bezala ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko diru laguntza eskatzeko EPA ikasturte honetarako eskaerak egin beharko dira azaroaren 23ra bi tartean Oñarrizko gizarte zerbitzuan Kale Berri Kaleko 12. zenbakian. Eskaera horria aurkeztu beharko da eskatzen diren datuak beteta eta berriosar.es webgunean agertzen den eredua jarraituz ereduaz gainera ba, informazio osagarria ere jaso dezakezu eh? udal webgunean hurbebikoitza.berriosar.es webgunean. Eta berriozarko Ozarko herrira egitasmoak anantoatuutako ekimen zenbaite aipatuko ditugu orainoan azaroaren haaseiera bitartean hau da ostirralera bitartean duzu daukera izena emateko mu txapelketan. Eeta horrietarako ba, parte hartzaile bakoitzak hamar euro ordaindu beharko ditu izen ematea herria kale berri eta kirol tabernetan abernetan egin daiteke eta hiru leku hoietan jokatuko dira partida da guztiak sari ikusgarriak daude ere hiru finalistenzat beraz hortxeera aukera eh, herrira egitasmoaren eh, asmoaren mus txapelketan parte hartzeko. Bestalde, larun bat honetan hilak amazazpi herrirak azok, azoka solidarioa eginen du goizeko amarrrietatik eguerdiko ordu bietara Euskal Herria plazan edo Eguzki plazan euria egiten badu. Goizeko amaik ater dietan trikitixak bazterriak goxatuko ditu, goizean zehar herri lerak ustaldia eginen da eta pintxoak ere izanen dira. Badira kontu gehiago, asteburuko kultur agendari dago Arantzabifidoari buruzko jardunaldiak aipatu behar ditugu beste behin ere. Larun batean, esan dugun bezala, aurrera eginen dute hidrozefalia eta Arantzabifidoko bifidokon afarelkarteak, bere hogei garrin urte urrienean antolatu dituen jardunaldiek. Goizeko amaiketan, Jelo Bustintxuri eskolako zuzendari den Idoia Errok eta Jemasotosiko pedagogoak hezkuntza eta arantza buruzko itzaldia eskuntza eskainiko dute hamaika terdietan, estrella, petrina, nutrizionista gaitz hori dutenen elikadura izanen du aiipagai eta bukatzeko amabietan arantza bifidoa eta sexualitatea lotuko ditu koldoeko psikologo eta sexologoak, hitzadi guztiak kulturgunean eginen dira. Jardunaldiei amaiera emateko bestalde, ilusiona teatro e, taldeak aurrentzako antzerki saioa eskainiko du larun batean ere pelutsees puntuko izeneko lana izanen da ikusgai. Auditorio berrian, agriatxaleko seiter erdietatik aurrera. Eta horri guztiari buruz, informazio gehiago jasona izan ez gero, ba, arantza bifiduaren nafar elkartera jo behar duzue, arantza zukalean e, dota ondoko telefono zenbakian. Bederatzi lau sortzi, 0sazpi laulau, 0 bat. Bederatzi sortzi, lau 0sazpi laulau, 0 bat. Kulturi itzorduekin jarra hituz, Euskal Girok erradikala izanen dugu e, protagonista, ba, zulu alai elkartean, larun bat honetarako, Euskal Girok erradikala izpide duen jaia antolatu du elkarte honek, ahirratxaleko zazpite erdietan, Marino Goni eta Apache Goni gor diskotxeko sortzaliek hitzaldia eskainiko dute, euskal griok erriodikalari eta oroar euskal musikaren etorkizunari buruzkoa. Gaueko amarte erdietan bufet moduko afaria eginean da eta azkenik gauertitik aurrera Despartins taldeak kontzertua eskainiko du. Eta larun bateko hitzorduekin amaitzeko bertso bazkaria aipatuko dugu. Zorroka Euskara Taldeak antolatu du ekimena hau eta Odei barrioso zein aimar karrika bertsolariak arituko dira Eguerdiko ordubietatik aurrera Zuloalai elkartean ere. Bazkalirako txartelak eskura gai da herria eta Kale Berri tabernetan eta baita Auzalor Euskaltegian ere, baina bertso saiora bakarrik hurbildu nahi baldin baduzue, hori doainik da. Eta labur labur bada ere eguneko egunkariak hartu eta titularrak errepasatuko ditugu berri egunkariarekin hasiko gara, lehenbiziko lehreburua hause industrian ari da greba eragin handiena izaten ekonomia kontuekin jarra hituz hause beste titular nagusia gamesak berriundalaro gaitairu langileetatik berriundamaika kalean utziko ditu sarri gurenen eta beste kontuen artean hause nabarmen dezakegu etxe garaten kamioia kobratzen astea ez dute on hartu. Bukatzeko lehrioburu hau ikus dezakegu berria egunkarian irurogeita sortzi urteko gizon bat hilda zintruen igon autoiztripu baten ondorioz. Diario de notiziaz hartuta ondoko lerroburuan grebaren inguruan normaltasuna lehen orduan eta jargeipen masiboa industrian sindikatuen arabera beste kontuen artean honako berria nafarroako gobernuak atezateko zabor bilketari ezzkoa eman dio kostuarengatik eta osasun garritasun ezagatik erreuzskaioaren inguruan ez du esaten titular honek bestelako konten en artean hauxePSNeko lurrialde batzordeak UPN aurrekontuak atzera botatzea eskatuko du. eta bukatzeko dagoeneko ikusi dugun beste albiste bat, gamesako lan errigulazio espedienteak bi berriun damaika eragingo ditu zarri gurenen soilik. Diario de Navarriak ere grebako kontuak kaipa gaiditu bere leherruburu nagusian. Normaltasuna greba egunaren lehen orduetan Nafarroan, baina Aldi Berrian grebaz hitz egiten du, E, Espainian gertatzen ari denaz e, ba, bigarrion mailako titular batean hogeita sortzia txilotu eta amabiz auritu grebaren hasieran Espainian hori diario de Navarreak aipatzen e, duena e, eta gainontzeko egun karietan, irakurri dugun beste albiste bat gamesak lan erregulazio espedientea aurkeztu du eta kaleratzen zerrion da argitaratu du, ez du esaten berriunda maika langile kaleratuko dituztenik azkenik hause azken lerru burua, diario de Navarrean bikote batilda autoiztripu batean zintru Igon. Eta gara egunkaria hartuko dugu horrengo honetan esku artean hause irakur dezakeguna upeneren gandik urrundu dela agertu nahi du dupezenek baina negoziatzen jarra hituko dute. Bestelako kontuen artean hause nafarroak bere udalerriak berregituratuko ditu madrilek erabakitzen duenaren gainetik. Eta beste kontu batzuk hirurogeita zorzi urteko gizon bat hilda eta emakume bat zauritua suertatu da zintruen igon gertatutako autoistripu batean bukatzeko leriburu hau irakurriko digu, PPk etxe kallerzeei buruzko dekretua inposatzeko pres dago. <mulik> Auxe beraz, gaurko egunkariek ekarri e, e, dizkiguten titularrak orain heguradiari buruzitztzen egiteko ordua da. Euguraldi freskoa, eguneko lehenbiziko orduetan daukaguna, lau graduko temperatura orain bertan berrio zahirren, baina temperaturek gora eginen dute, termometroek ere gora eginen dute ordu, datozen, orduetan, e, gaurko temperatura maksimoak e, e, emeretzi gradukoak izanen baitira, zeruak oskarbi orain honetan, eta badirudi egunean zahar ere, nahiko garbi mantenduko direla zeruak. Hauz izan da dena, gure albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan Berriozar Irratiaren sintonian, edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM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 Bueno, y como hemos comentado antes, eh, vamos a hablar ya de algunas citas culturales eh, que vamos a tener este próximo sábado en la Sociedad Zulu Alay y para ello vamos a saludar eh, por una parte a Nacho Machín, de la Sociedad Kaixo Egunon, Nacho, eh, y por otra, bueno, por supuesto, a Jaime, como todos los días, Jaime Nibarri Egunon. Menos el otro, que se te olvidó. Bueno, presentarme <risa> Pero es, que, es que esta semana tengo, no que, tengo que aclarar a nuestros oyentes que yo llego tarde una semana sí, y otra no ...porque tengo que llevar a llora al colegio... ...y, y a, no solo a Yora, sino a toda una tropa de niños... ...y la semana que me toca, me toca... ...y no llego al boletín en Euskera... ...pero para la entrevista estoy con vosotros puntualmente... ...como todas las semanas, como todos los días de las semanas... ...así que, bueno, en Berriozar, eh, bueno, Caixo Berriozar... ...que Caixo Berriozar, aunque ya lo hemos dicho antes... ...Jaime, esas intimidades no se, no se cuentan en directo... ...se cuentan porque hay que justificarlas... ...no podemos dejar a nuestros oyentes y a... ...oye, en serio, que luego nos preguntan... ...pero a ver, pero tú que... Unos días estás, otros no. Oye, pues mira, esta es la explicación. bueno eh, Que se arregla el tema de los autobuses. Transparencia, ante todo lo que estábamos diciendo. Nacho, eh, decíamos que este sábado vamos a tener varias actividades en la, en la sociedad. Si te parece, hablamos de esa fiesta sobre el rock radical vasco que, que vais a tener. Explícanos un poquito qué es lo que vamos a encontrarnos el sábado. Sí, bueno, en principio... Como tú muy bien dices eh, fundamentalmente está basada en lo que es el rock radical vasco pero eh, lo habíamos caracterizado más que todo una especie de fiesta a años 80 y 90 ¿no? eh, la realidad es que el paso del tiempo es inexorable y al final pues bueno todos vamos cumpliendo años y en la sociedad también ha ocurrido ¿no? que lo que antes eran eh, pues eh, gente veinteañera e eh, incluso 30 añera pues ya se ha llegado a los a los 40 años Y, y quizás más y bueno pues había un cierto gustillo en, en el seno de la sociedad de, de intentar volver otra vez a, a recuperar aquellos bonitos años 80 bien sea pues a través de, de la música de bueno de la actitud que había en, a, en aquella época y bueno también es una especie de excusa pues para, para corrernos una jega no como como quien dice no que nunca sobran las excusas para esas para ese tipo de, de cosas. Me parece que vais a tener eh, bueno un concierto, por supuesto, y juerga durante la noche, pero también va a haber eh, pues una charla a cargo de Marino Goñi y Pachi Goñi, ¿no?, de la disquera GOR. Sí, si te parece, vamos un poco por orden cronológico. Uh -huh. En principio, eh, a las siete y media, eh, como tú muy bien dices, hay una conferencia de los hermanos Goñi, Marino y Pachi, que son eh, una gente que ha estado metido en el mundo de la música desde tiempos inmemoriales. Eh, ellos han llevado el últimamente lo que es el sello el sello de discos GOR. Ahora el que lo lleva es Pachi porque Marino ya se ha jubilado, o sea que hablamos de gente muy veterana de hace, de <risa> hace muchos como, años. Es como decías bien antes, eh, realmente... Yo de los socios de de Zulalai, pasa, que ya tiempo, entrando ¿verdad? por lo menos lo ha reconocido, van entrando en años y, y bueno son recuerdos <risa> pero hay que decir una cosa y es que hoy es el día Que, que todavía la gente joven sigue escuchando aquella música ¿eh? hoy es el día que vas en San Fermín en fiestas en cualquier sitio que vayas se sigue oyendo la polla recos se sigue oyendo eh, ese tipo de, sí, de grupos sí, sí. que ya ni siquiera existen muchos de ellos pero que pero que que siguen amenizando las fiestas a la gente de veinteañera de dieciocho y de diecisiete y de dieciséis y se saben las letras mm -hmm. si sí, ¿eh? tuvo, sí. tuvo mucho impacto aquel sí, bueno, bueno la, ra final. la razón básica es porque era buena música o sea la gente se se la quedó grabada seguramente a muchos de ellos como dice jaime hoy día porque habrán oído en sus casas poner esos mismos discos a sus a sus aitas y bueno pues al final es una música pues pegadiza y bueno pues con mensaje y, y no tan eh, bueno tan sinónimo de ruido como en su momento se, se decía no que era que era ruido pues no ahí había detrás grandes artistas que dejaron plasmada su su eh, pues su talento musical y bueno, pues mm. eh, eso ha quedado, ¿no? Eh, como de os decía, pues Marino y Pachi nos van a desgranar un poco qué fue de aquella época, pues cómo se, se movió el rock en la escena local, qué repercusión tuvo en, el, en, en lo que es la, el rock radical vasco a nivel global y también van a querer darnos un poco una pincelada de, de qué quedó aquello y en qué se ha convertido ahora mismo el mundo de la música y sobre todo, pues lo que es la música... A nivel más localista eh, pues todo el efecto de la piratería todo el efecto de, pues de, de las nuevas tecnologías etc pues hacia dónde hacia dónde va cambiando y sobre todo la variación tan tan enorme que, que ha tenido desde entonces no uh -huh. Ellos dos tienen muchísima experiencia, Marino y, y Pachi Goñi, como decíamos, eh, han sido bueno fundamentales en la evolución de la música en, en Nafarroa y en Euskalegria en, en general. Suponemos que tendrán muchísimo que contar, además tienen también experiencia en eso de las nuevas tecnologías, en poner sus discos en, en internet para poder bajarse y tal y cual. Me imagino que será una charla interesante, pero no se va a quedar ahí. Eh, después Muy... creo que tenéis una, una cena, ¿no? Que, que ya empiezan a ponerse las cosas interesantes. Sí, bueno, después de la, de la conferencia y de, bueno, pues que todo el mundo va a poder también satisfacer su curiosidad haciendo preguntas y demás, lógicamente se supone que la, que la gente habrá hecho hambre y, y tenemos una cena buffet explica eh, eso de buffe no. <risa> sí bueno pues es lo que es un buffet de los tiempos que corren Jaime hoy día pues, pero zulo <risa> se un poco raro sí pero los tiempos que corren hoy día pues bueno pues la gente sabemos a todos que nos que nos afecta el bolsillo y bueno pues eh, pues al final se ha hecho una especie de, de cena en la que bueno aparte de que de que quien sirva pueda ir sacando platos y demás pues que claro, Cada que no cueste pueda... más de 10 años. Eso es, eso es. En definitiva vale vale 10 euros y que se trataba de eso, de que fuera lo más popular posible la fiesta. O sea, no se trataba de que fuera algo, por poner entre comillas, elitista, ¿no? Que, que a la gente le cortara el hecho de participar por porque la cena fuera cara, ¿no? Y a la noche, concierto de es los Spar, bueno, Spartans, ¿eh? aquí se pone de moda lo de poner D, también aquí hay un grupo que, <risa> que, pues, de Berserritars, luego quitaron el D, de Spartans, eh, un grupo cada vez más conocido, de Iparralde. Eh, que toca versiones sobre principalmente música de aquellos tiempos ¿no? esa música que nos recuerda a los Spistols, a los Ramones, a The Clash pero eh, mucha influencia de todo eso que tuvo el punk en aquella en aquella en aquellos años, años 80 versionada de una forma totalmente graciosa incluso en algunos aspectos ¿no? y, y bueno, curiosa y bonita Eh, es una idea bastante original de celebrar un poco porque como no se puede traer a los a la polla records ni ninguno de esos grupos, pues es una forma poco original, ¿no? Yo creo que Sí, sí, yo creo que va a ser una cosa diferente y que a mucha gente le va a poder sorprender incluso a, a otros más pues eh, incluso gustar, ¿no? Mm -hmm. Sí, es una especie de versiones yeye -ye de, de pues, grupos, pues bueno, desde la polla de Rio Tremes, de Gogorría, etcétera. Pues eh temas tocaos desde nuestro punto de vista que incluso pueden venir un poco pues pues al hilo de, de una vez finalizada la cena pues un poco de digamos sobremesa eh, pues más tranquila pues con un cuatita o lo que sea y Y como digo, además que acorde a la edad, sí, los asistentes y que además, así como ven los jóvenes. Nacho. <risa> y que además, no, bueno, pero yo creo que hay espacio para todo. Creo sí, que hay espacio para la gente que va a estar cenando y yo creo que a los jóvenes también les va a gustar, como tú has dicho, cada vez es un grupo que que encaja más y luego aparte tiene una puesta en escena bastante bastante curiosa, vienen bastante gente, pues alrededor de una docena de personas, tienen Sí, tienen, tienen instrumentos de viento Hay que, que subrayar es que es gratuita, gratuita la gratuita, entrada bien, Que, que, es, no, hay, que es, no hay que pagar nada Que puede, todo el mundo algo... debe rezar, no hace falta ser socio Y que es gratis Nunca lo suficientemente publicitado Las cosas que son eh, gratuitas Y estamos escuchando precisamente eh, La versión de Chus de la polla por, De Spartans eh, Podemos escuchar unos segundos para que la gente se haga una idea De lo que estamos hablando <música> Bueno, el que quiera escucharlo, que, que vaya el sábado a... No se pega todo rato, la, la, la, la, la, la, eh ya Llega, llega, llega el momento No, pero ese, ya, ya escuchábamos ese, ese tonillo ye, ye, que decíamos antes Ah, no, pues no, todavía no No, nos ha tocado la parte instrumental Vaya No, cuando llegue... Mira, ahora, ahora, sube, sube ahora Bueno, pues ya nos hemos hecho una idea. Ahora ¿no? sí, ahora sí. <risa> Seguro que esta canción la recuerda todo el mundo que tenga por lo menos 40 años. Hombre, y menos también. Yo, yo, tengo... <risa> yo tengo menos y, y me acuerdo. <risa> y de todas maneras, también hay que decir que con este estilo musical también podemos atraernos solo a los cuarentañeros. También los sesenteros pueden pueden venir a cenar Efectivamente, y a pasárselo todo bien. Es como... decir, que va a un abanico de edades muy muy variado porque yo creo que la oferta es como para que para que puedan estar ahí Aitas, hijos y bueno casi Me Hay niños. que decir que el Roswell Calvasco tuvo una influencia un poco volviendo a los inicios de la entrevista bastante importante eh, ¿Vale? En la situación política que se daba en aquellos momentos en Euskal Herria, ¿no? Que no solo fue en los años 80, ya venía ya de la transición, mediados de los 70, empezó la música, a la respuesta a los 80, y bueno, a los 92 todavía tenía tenía traya, ¿no? El tema, luego los expertos en la charla nos nos, nos informarán, nos, nos dará más más información y mejor y más detallada sobre sobre todo este asunto, ¿no? Pero pero vamos, que es una música que ha influenciado a muchísimas generaciones, ¿no, Nacho? Sí, yo creo que además, como bien decías, eh, yo creo que el rock radical vasco lo que consiguió fusionar era un poco el estilo de música que hablabas del The Spit, los, los Clash, etcétera, todas esas influencias que venían de fuera, pero hubo una serie de grupos que consiguieron asimilar toda esa música y luego darle la forma local de aquí, es decir, con esa con esa eh, con toda esa efervescencia política que existía, sí, el conflicto, la situación etcétera. de crisis, eso, eso. ¿eh? todos recordaremos las eh, bueno, las eh, letras de, de la Polla Records, ¿no? uh -huh. Muy muy muy, afian, muy afincadas en, en lo que es la, la lucha obrera y bueno, hay que recordar, ¿no? Euskalduna y todas las, la crisis y de reestructuración industrial que hubo, sobre todo en Vizcaya, sí. y, y bueno, sí, eso tuvo bueno, mucha influencia. Era, era muy variopinta, de todas maneras, porque claro, también luego había estilos musicales que puede parecer muy diferente estaba la polla, pero también había grupos antes que rompieron barrera aquí, como eran los tubos de plata, Cafarnaún, etcétera, o sea, grupos que ahora igual incluso eso ya para nuestra nuestras siguientes generaciones incluso igual ni los ni los conocían, pero era un poco asimilar la música que, que les venía, pues no sé, pues Deep Purple etcétera, ¿no? Y ACDC, toda esa música y luego pues acomodarla un poco a los problemas que tenían en el día a día. Es normal, los músicos al final no estaban viviendo en Londres o en Nueva York, sino que vivían en la chantrea, obviamente en Berrizar. Y muchos tenían que, que trabajar el... además de a hacer conciertos. Claro. No, la mayoría, seguramente. Unos como... pocos los elegidos siguieron viviendo de la música. Hombre, sí, yo creo que se, se vivió una progresiva profesionalización precisamente en esos años, ¿no? Porque ahí empezó todo el mundo con ese espíritu punky del háztelo tú mismo Y la gente empezó a coger una guitarra y un bajo A veces sin saber tocar sí, más que tres la, acordes La gran mayoría La sí. gran mayoría, efectivamente Algunos sí que aprendieron sobre sí. la marcha, ¿no? Y algunos se convirtieron en grandes artistas, ¿no? Pues eh, tenemos ahí a los Muguruza, por ejemplo, ¿no? Sí. Que, que, que sí que fueron evolucionando, pero bueno, es un poco lo que decía Jaime. La gran mayoría tenía que currear a la vez y sí. tenía no, no, no podía dedicarse sola, solamente a la música, ¿no? Sí, bueno, eso es, eso es un poco el objetivo de la conferencia. Y sobre todo que nos cuenten un poco los entresijos de curiosidades y anécdotas que pasaron en aquella época. Pero, en definitiva, un poco el sentido global de la fiesta es, bueno, pasárnoslo bien, recordar un poco, quizás algún echa alguna lagrimilla... Bueno, pues eso Esa es un poco idea Oye Nacho Pues Si te parece Nos vamos despidiendo Tenemos que ir pasar A dar paso al boletín Informativo en castellano Eh nada, felicitaros por esta interesante y brillante idea que seguro que va a interesar a muchos Berrios Artarras, animarles a participar y darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros explicándonos. Si quieres decirnos alguna sí, cosita sí, más. Quería, quería añadir una, una cosita muy rápida. Eh, también el decir que como esto era una especie de actitud en los años 80, que invitamos a que la gente acuda vestida un poco con, con Guaya, ropa de los años 80. Que la, la la gente, que la gente desempolve un poco las camperas, que les dé betún y que se las vuelva a poner otra vez, si le caben A ver no. quién encuentra los pantalones elásticos Y a quién le entra eh, claro. Y, la, y la, el, el, jersey, el jersey de lana Y que el que mejor venga pues vestido años 80 Pues que tendrá un, oh, un no. regalito Un no sé qué Bueno, mal, Nacho, es que es ricasco ver, sí. vale. Agur Agur Agur Guta batzen erdiaan ez Izan dut gura sozat iritsiko da Egiaren ordua egindakoa shot zaite 14 de noviembre de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo en castellano, esto es Berrión Noticias Comenzamos nuestra nuestro relato de la información, como siempre, con la actualidad eh, referente a Berriozar Aunque hoy eh, tenemos que hablar, como no, de esa huelga, de esa jornada de huelga que está convocada también en Berriozar según las informaciones que hay que coger eh, con pinzas porque aquí cada uno muy interesadamente da sus datos eh, el gobierno de Nafarroa dice que la normalidad ha sido la tónica dominante durante las primeras horas de la jornada de huelga convocada por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras CGT, SK y Solidari entre otros. Según estos sindicatos el seguimiento está siendo masivo en el tejido industrial de Navarra como por ejemplo en Landaven donde según los datos de UGT se ha paralizado la producción de Volkswagen Navarra tanto en el turno de noche como en el turno de mañana. Este sindicato cifra en un 98% el seguimiento de la huelga de la CIF de la fábrica más cerca en Berriozar, en el polígono de los Agustinos, el paro también ha sido bastante amplio, según quien informe, y los piquetes ha funcionado desde la madrugada, aunque con una importante presencia de la policía foral. En Mercairuña, actividad ha sido entre escasa y muy escasa según sus propios responsables. Según otros, ha tenido un 80% de seguimiento en lo que respecta al movimiento de proveedores y también en cuanto a la a los clientes. El transporte urbano Comarcal ha funcionado con normalidad Según el mini eh, Según el mínimo de 40% impuesto por el gobierno de Nafarroa, aunque ha habido algunas protestas y a primera hora de la mañana ya que los sindicatos estaban eh, superando eh, se decía, decían o denunciaban que se estaban superando esos servicios mínimos En cuanto a las movilizaciones previstas para hoy a las 11 de la mañana tendrá lugar un mitin y una manifestación a cargo de la CGT SK, Solidari y CNT Hormiga Atómica, Vira Veste, Aldera, Nafar el Libertario Akibachar Libertario en la plaza del vínculo de Iruña, aparte ...a partir de las 7, Ríe Quimena llevará a cabo una manifestación... ...que partirá desde el Alparque Antoniuti, también en Iruña. Las manifestaciones de UGT y Comisiones Obreras... ...tendrán lugar a las 12 y media del mediodía... ...y a las 6 de la tarde, desde la sede de la Conferencia... ...de Empresarios de Navarra, la primera... ...y desde la estación de autobuses de Iruña, la segunda. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con Chema Berros... El sindic ...del sindicato CGT, que nos indicó los motivos que existen... ...a su juicio para acudir a la huelga. Las razones son acumulativas...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 Bien, ahora sí nos acercamos un poquito más a Berriozar con otro de los temas de candente actualidad. Bildu Berriozar propone reprobar unas manifestaciones del concejal del Partido Popular por enaltecimiento de símbolos franquistas. El Grupo Municipal de Bildu en Berriozán ha presentado una moción en el Ayuntamiento de la localidad proponiendo la reprobación de las manifestaciones de enaltecimiento de los símbolos franquistas vertidas por el concejal del Partido Popular, José Ruz, en la última sesión plenaria. La iniciativa hace alusión a las declaraciones hechas por el Edil Popular durante el debate de una moción presentada por UPN sobre el régimen foral navarro en las que invitaba a las concejales de Bildu a repudiar la icurriña y abrazar la bandera de Navarra con su laureada. Escuchamos al representante del Partido Popular. Sí, yo hacer una reflexión cuando ha dicho el de Bill, eh, Raúl que el Reino de Navarra algo algo propio de A ver, estamos hablando de Navarra, estamos hablando de Euskadi, explícame eso porque si eh, me estás me das vas a entender que el pueblo o igual entendió mal, el como que, que acá quiere para Navarra de Euskadi. Es eh, eh,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 Bueno, pues dejamos las palabras de José Ruth, las polémicas eh, palabras que seguramente todavía traerán eh, más cola y retomamos el tema del transporte público de los centros Mendialdea 1 y 2. Mendialdea Guraso y ha hecho un llamamiento a acudir mañana jueves, día 15, a las puertas del Departamento de Educación del Gobierno de Nafarroa para protestar por la desaparición de este servicio público y, más concretamente, para hacer llegar al consejero José Iribas las miles de firmas que ha recogido la asociación a través de Internet. La cita será mañana, como hemos dicho, a las nueve y media de la mañana, frente al Departamento de Educación en la cuesta de Santo Domingo de Iruñá. Bien, cambiamos de tercio para hablar de las ayudas a la educación musical. El Ayuntamiento de Barriozar ha habilitado una partida presupuestaria con el objetivo de conceder ayudas para estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de Barriozar. Podrán acceder a ella todo el alumnado matriculado en el curso 2012-2013 que cumpla los requisitos recogidos en las bases. Los interesados presentarán su solicitud y los documentos que se relacionan en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o a través del registro electrónico hasta el 10 de diciembre en horario de 8 a 2 del mediodía. Más eh, convocatorias de ayudas que nos llegan desde el Ayuntamiento de Berriozar, esta vez eh, a las familias cuyos hijos e hijas deban acudir al comedor de los centros escolares. Se ha abierto el plazo pre, eh, para presentar solicitudes de ayuda económica para alimentación en centros escolares para el, do, el curso 2012-2013. Las, las solicitudes se deberán realizar entre lo, el día 9 y 23. 3 de noviembre, ambos inclusive en el Servicio Social de Base, Calle Caleverri 12 bajo, será necesario presentar la solicitud cumplimentada y para ello podéis descargaros ya el modelo de la en la página web municipal www.berriozar.es. También será necesario presentar una copia de la declaración de la renta del año anterior. Bien, y pasamos ya a relatar algunas de las actividades previstas para los próximos días. Hablamos en primer lugar de las organizadas por el colectivo Herrira de Berriozar. Herrera llama a participar en el campeonato de musca organizado en el pueblo. Pueden inscribirse todas aquellas personas que lo deseen en los bares Herrera, Caleverry y Quirol Taberna, donde también se jugarán las partidas. El precio de inscripción es de 10 euros por persona. Herrera también ha organizado un mercadillo solidario para este próximo sábado, día 17, de desde las 10 de la mañana de la tarde en la plaza Euskal Herrera o en la plaza de Busquí en caso de que llueva. Y miramos eh, a otras citas culturales para este fin de semana. Eh, las jornadas sobre espina bífida continuarán este sábado. La Asociación Navarra de Espina Bífida e Hidrocefalia, con sede en Berrizar, ha organizado varias actividades para celebrar un vigésimo, su vigésimo aniversario. El próximo sábado tendrá lugar varias charlas sobre educación, nutrición y sexualidad, siempre desde el prisma de las personas afectadas por espina bífida. Las charlas tendrán lugar a partir de las 11 de la mañana en el Kulturgune de Berriozar. Por otra parte, dentro de estas jornadas se ofrecerá también una sesión de teatro infantil a cargo del grupo Ilusiona Teatro. La función comenzará a las 6:30 de la tarde tarde en el nuevo auditorio. Para recibir más información sobre esta actividad no tenéis más que acudir a la sede de la asociación en el número 2 de la calle Aranzazu o en el teléfono 948 07 -4401. Y como ya hemos comentado en nuestra entrevista de hoy, otro de los puntos neurálgicos del pueblo será sin duda la sociedad Zulu Alay, ya que allí se celebrarán varias actividades culturales. Comenzamos por ejemplo con una bercho vascari o comida amenizada con verchos Los Bercholari, Sodei, Barroso y Aymar Carrica serán los encargados de animar el ambiente en esta comida popular que comenzará a las 2 de la tarde a cargo del colectivo Zorroca. Los tickets para la comida pueden adquirirse ya en los bares Herria y Caliberri, así como en el Euskaltegui Auzalor. La sesión de Berchos será con entrada gratuita. Y concluimos nuestra sección de agenda con otra actividad en la Sociedad Zulalai. Eh, hablamos de una fiesta en torno al rock radical vasco. Así es, la Sociedad Zulalai ha organizado una fiesta para este sábado con el rock radical vasco como tema central que comenzará a las 7 y media de la tarde con una charla de Mario y Pachi Goñi, creadores de la discográfica GOR. A las 10 y media de la noche se ofrecerá una cena buffet y por último la banda de Spartans ofrecerá un concierto a partir de medianoche. Bueno, y es hora de echarle un vistazo a las ediciones en digitales de los periódicos. Jaime, cuéntanos qué nos traen hoy las portadas. Bueno, pues eh, comenzamos con Diario de Navarra, donde bueno hemos elegido principalmente los eh, titulares que tienen relación con la convocatoria de huelga general en el ámbito del Estado y que está teniendo pues su influencia sobre todo en ciertas grandes fábricas eh, de la comarca de, de Iruña. ¿no? Normalidad en las primeras horas de la jornada de huelga en Navarra, dice el Diario de Navarra. La industria se suma masivamente a la huelga y los mercados municipales se preparan para abrir ya cuando han el hace una obra básica en que han escrito este titular y de hecho han abierto los mercados con bastante con bastante normalidad es anecdótico prácticamente hablar del paro en el comercio, ¿no? <risa> Diario de noticias. Eh, el Comité Regional del PSN pedirá la devolución de los presupuestos de UPN. PSN presenta enmiendas al proyecto de ley sobre la extra de Navidad y el gobierno rechaza el puerta a puerta por su coste y su insalubridad. Se habla de la alternativa de recogida de basuras. Y por último, periódico gara el PSN marca distancia con UPN, pero seguirá negociando. Nafarroa reestructurará sus municipios al margen de lo que decida Madrid. Y las protestas sociales de hoy sí tendrán carácter unitario y se refiere al apoyo del conjunto de eh, sindicatos a las convocatorias de los colectivos sociales para la tarde. Bien, y después de echar un vistazo a los periódicos en nuestro kiosco digital, es hora de hablar del tiempo. Mañana fría, la de hoy también en Berriozar, 4 grados de temperatura, aunque la temperatura, los termómetros eh, irán subiendo durante las próximas horas hasta alcanzar los 19 grados de máxima que se esperan para hoy, así que eh, podremos tener temperaturas casi primaverales eh, en lo que se refiere a las horas de la tarde. En cuanto a la nubosidad, hoy cielos despejados en su mayor parte, salvo algunas nubes que se formarán en torno al mediodía.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 es una nueva convocatoria, ya van dos en este año, hicimos en marzo, hicimos en septiembre, no han sido suficientes, el gobierno sigue exprimiendo a las clases trabajadoras y a, a los sectores más, más débiles y hay que insistir en la lucha que es el único camino que tenemos. La huelga general que han convocado entendemos que está enmarcada en la hoja de ruta que tienen un y comisión obreras de cara a las negociaciones. ...con Mariano Rajoy a la negociación de las condiciones de rescate... ...y por ese motivo hemos decidido eh, no eh, participar en esa huelga... ...porque entendemos que se enmarca en esa hoja de ruta... ...de UGT y comisiones eh, obreras. Hay motivos, de, desde desde los recortes en sanidad, los recortes en educación... Eh, recortes ...en recortes de, en, de, en, en derechos de, de, de, de asistenciales, todo o sea, desde el año 2008 hacia acá... Toda la, toda la carga del de, todo el peso de la, de la, de la crisis vamos a crisis la gran estafa que es la crisis está recayendo en las en las en, en las clases menos menos favorecidas en la gente que tiene más problemas Bueno, Jaime, zer da zer entzuten eh, ari ginen eh, hau, bideo bat internetetik hartu zuzuna, ez da? Bai, noski gaurko egunean eta, bueno, e, denodakigun bezala deituta dagoen grebaren inguruko zerbait ekar zera zaigu, gururatu zaigu eta entzuten ari ginen azeden alde batetik, bueno e, Juan Anidiarte, Igora Arroio eta Manuel Belasco sindikalista, que eseka LAB eta CGT sindikatu enordeskariak urren ezurren eh, bueno eh, sindicalista oien itxak ziren uh -huh. beraien jarrera grebarekiko asaldus eta oraindik que que lagos dute e, orain itxeingo di gutez sindikatuen arteko harremanetarako eh bueno pues e, e, e, bueno, behar diren bueno ez harremano e, jexendotzeko engogo en krisi crisi en engogo crisi edo egorari edo mm. go larria eta berezi honi e, aurre egiteko Pues yo creo que hay que abandonar ciertos prejuicios y luego también trabajar en, en función a, a programas, a objetivos y, y, y a, a unos objetivos comunes de, de transformación y de respuesta a, a, a los gobiernos, a las políticas que están haciendo. Desgraciadamente, esa pregunta que queda encima de la mesa después del 29 de marzo, si es posible que haya un giro por parte de UGT y Comisiones Obreras, a día de hoy la respuesta en Navarra es no. En Navarra siguen apostando por el diálogo social, en Navarra siguen apostando por la concertación con la patronal y con el gobierno de UPN. ¿Quiere decir eso que, re, que, que lo damos por perdido? Tampoco. Nosotros pensamos que la situación en Navarra es eh, muy grave, que la necesidad de cambio social y cambio político en Navarra está ahí, que la gente pide unidad y la gente pide iniciativas ...para que se produzca realmente ese cambio... ...un cambio de gobierno sí... ...pero también un cambio del modelo que está eh, en Navarra... ...que ha imperado durante los últimos años... ...y en ese dispuesto nosotros reiteramos... ...públicamente que estamos dispuestos... ...a llegar a acuerdos con las fuerzas sociales y sindicales... ...estamos hablando de acuerdos en torno a mínimos... ...compartidos por una amplia eh, mayoría social... ...como son... ...uno, no a los recortes... 2 paralización del tren de alta velocidad... 3. Dimisión del Gobierno de Barcina y convocatoria de elecciones anticipadas y 4. Apertura de un debate social sobre el futuro económico y político de Navarra, en el que cada cual dará su opinión y su punto de vista. Nosotros tenemos en el nuestro, UGT y comisiones tendrán el suyo, pero que se abra un debate social donde la ciudadanía tenga la capacidad de decir y de decidir. No es o sea, que, que esa unidad de, de, de acción no es tanto el, el, el plegarte ni a, ni a líneas sindicales, sino participar de, de, de, de lo primario, lo primario es la movilización. Porque no se nos olvide que, que esta crisis esta situación de crisis no se o se separa con la movilización de trabajadores parados mujeres eh, eh, estudiantes eh, eh, pensionistas por toda la ciudadanía o no se para o esto eh, esto no tiene fondo y estaremos preparando las, la, la, la siguiente crisis dentro de un par de años mm. Bueno, pues, e, Jaime, hori entzun entzunbergen uena, ez da? Bai, pixka gehiago irantzen du. E, greba oroko horoko retati zer egin behar den e, galderarierera entzuten diote. Eta, bueno, hori interesa duen ari esango diegu. Ateak ireki web ikus daiteken bideoa dela. Jotuben izin zilikatuta dago, baita ere. Eta, bueno, aurrera egingo dugu... E, Da, biar gosa gehiago akarriko ditu. Y como hemos dicho al principio del programa Vamos a estrenar una nueva sección Aquí en Caixo Berriozar Una sección en la No que... es de humor No, bueno, no es de humor Pero casi <risa> No es de humor, pero casi Porque vamos, si va a depender de ti de mí El ofrecer consejos caseros eh, bueno, bueno, yo creo que puede tener mucho de humorístico sí. Pero bueno, lo vamos a intentar Los que nos conozcan dirán Pero ¿qué hacen listos hablando, por ejemplo De lo que vamos a hablar hoy, que es del cabello graso? <risa> y cómo se puede atacar Bueno <risa> el bueno, pues, cabello graso eh, en eso va a consistir está esta sección en diferentes remedios que vamos a hablar absolutamente de todo podemos hablar del cabello graso de cómo quitar manchas de ropa o de cómo arreglar una tubería o sea mm, prácticamente de todo y que conste que no son consejos que salgan de nuestro interior son consejos <risa> que los miramos y los eh, investigamos por ahí y luego os los traemos y os los ofrecemos a todas vosotras y a todos vosotros y eh, absolutamente probados, más que nada queremos saber <risa> honrados porque <risa> queremos ser honrados porque si no nuestros familiares y nuestros m, personas más cercanas no más cono conocidos, más cercanos eh, dirán, pero ¿qué hacen estos hablando de estas cosas si no tienen ni idea? si estos no han quitado una mancha de aceite en, ¿En su vida, del bueno, pantalón, bueno, eso no es cierto pero... <risa> No, a partir a partir de ahora además nos vamos a ir convirtiendo en expertos Conforme vayamos haciendo esta sección Así que sin más dilación Y ya que andamos un poquito justos de tiempo Jaime, cuéntanos de, de qué vamos a hablar Ya nos has dicho del, del cabello graso Pero bueno, cómo sí. eh, evitarlo cómo... Pues mira, yo Un remedio de naranja y aloe, y aloe vera para, para combatir el cabello graso ¿no? uh -huh. eh, Bueno, básicamente Necesitamos, básicamente, necesitamos unos elementos, luego los iremos diciendo, este en este caso pues se propone una mezcla de naranja, vinagre y manzana y también un poco de de aloe vera, ¿no? Mm. Es cuestión de que de que se prepare y de que se y de que se pruebe y, y si funciona pues pues de que nos llamen y nos feliciten o sea tampoco tiene más <risa> bueno, y si no funciona nos <risa> y si no funciona que ni nos llamen <risa> ni nos, ni nos o pueden dejar sus mensajes no, parece que si funciona es un remedio bastante natural la naranja como buen cítrico que es tiene capacidades astringentes y bueno eh, eh, ayuda ayuda a que el cabello graso no luzca graso pues ¿No? eso no luzca graso y es por esto que bueno se puede emplear sin ningún tipo de problemas ya que es un remedio absolutamente casero e inocuo no a nadie se le va a caer el pelo por, por usar naranja por, usar, o por eso es, <risa> eh, por mezclarlo con estos productos y bueno eh, básicamente pues tiene una, los ingredientes de, de ¿no? un zumo que es un zumo de dos naranjas dos tallos de aloe vera y una cuchara de vinagre de manzana uh -huh. bueno ¿y, ¿y cómo cómo se prepara esto? Bueno, pues es muy sencillo, se coloca el zumo de las dos naranjas que hemos comentado en el vaso de la batidora, añadiéndole también el vinagre de manzana eh, y añadiéndole o complementándolo posteriormente con aloe vera eh, no hay que olvidar a quitarle la saliva de pie y las espinas y conservarlo conservar únicamente la pulpa Y bueno, se procede a la mezcla con una batidora o simplemente se machaca el preparado hasta que se quede bien homogénea y a partir de ahí lo que toca es aplicarla sobre el cabello durante 10-15 minutos, esperar, eh, retirar ese, esa, ese, ese producto del pelo que hemos eh, que, que hemos, eh, hemos preparado, que hemos sí, preparado claro. con agua fría Y, bueno, se recomienda aplicarlo por lo menos dos veces a la semana como mínimo. ¿Hasta Para cuándo? Sea, pues hasta que se vea que tiene efecto o bueno, te aburras. Sí, hasta que te canses de, de que el pelo te huela a naranja, pero bueno, es un, sí. es un olor bueno también. No es malo, no, no, es, no es malo, oye. Na Naranja, manzana, es decir, naranja, vinagre de manzana y aloe verano. Bueno, y luego eh, se la, puede limpiar. ¿no? La mezcla la mezcla no es mala, quiero decir que no te estamos diciendo que, que utilices... Sí, bueno, pero lo que no que vale no es luego sea. lavarse con jabón eh, o con champú automáticamente. Lo que dice es que hay que quitarlo con agua fría y claro, pues dejarlo ahí, ¿no? que uh -huh. Efectivamente, sí. usarlo, digamos, como sustitutivo del del champú dos veces a la semana, que tampoco es tanto. Eh, tampoco es que tampoco. no os cuesta nada. Nosotros lo vamos a probar. Yo no, porque no lo tengo graso, lo tengo más bien seco. Pero bueno. Bueno, yo sí lo tengo graso, yo lo probaré y yo seré el conejillo de indias y os vale. contaré qué tal, qué tal nos, nos funciona. Si vienes mañana con gorro y así porque es. Y nada, nos vamos ya. si, sí, nos vamos ya. Lo que pasa es que no han, ya que estamos aquí de sincerarnos, no ha entrado la sintonía que tenía que entrar ahora. Ya sí. irá entrando, ya irá entrando, ya irá entrando. Thank <laughs> you. Y bueno, lo dicho, que nosotros nos despedimos ya hasta mañana a las 9, que volveremos con el magacín Kaixo Berriozar en el 100.8 de FM o en el guzkiplaza.net y así que ahora ya no nos queda más que decir Agur Berriozar y Agur Jaime. Agurion, Agur Berriozar. A She's a hurricane in all kinds of weather, jump in the line.